Hola, hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos arrancando el cuarto ciclo de música de Cañerías. Hoy no está nuestro querido amigo Tomy Palomeque, mi compañero de mesa, pero Fabian Zapata sigue en las operaciones como siempre. El operador estrella, Mac Bisú, el musicalizador, el que elige los temas. Y hoy este año, todo este año vamos a tener unas dos horitas para informar sobre noticias, deportes. Tenemos un nuevo un nuevo segmento de After Chabón. Eh nuestro no va a estar eh Austin Bueno este año del Rincón de la Buena Memoria, se llama Revolución y es ya el segmento no tiene nada que ver con la ciencia, más con la conciencia. Y tendremos la música en vivo siempre con Julián de Michel que hoy no está presente, así que le mandamos un saludo. Otro saludo más le mando a Migran amigo Titilutín y hermano que siempre en la angustura no nos está escuchando me estaba acordando de eso. Y hoy tendremos en vivo a los chicos de Humanidades, que el 11 arranca una muestra en el MAC y nos estarán hablando un poco sobre esa muestra. Teníamos a Claudio Karlovis, que no puede estar presente. Y a las 7 y media, ahora en un ratito, va a estar Franco Verdini y Manuel Angelisi para hablar sobre la Casa de Pueblo, que volvió a reabrir este centro cultural. Tan muy contento por eso también, así que la vamos a tener echarrando los chicos. Ahora vamos con un temita y se ven las noticias. Dale nomás. sama s caño de información, caño de noticias. We fought hard and you saved and earned but all of it's gone to waste. Y volvemos en vivo para debutar en este bloque de noticias que no tienen Información sobre el mundo que nos tiene a nuestros queridos países hermanos como México y Honduras. Los indígenas van a defender y van a continuar la lucha ambientalista tras la muerte de Berta Cáceres este pasado jueves 4 de marzo. El pueblo Lenca e indígenas mexicanos continúan esa defensa en la lucha de la líder hondureña y la organización Amigos de la Tierra ofrecieron una conferencia de prensa para dar con los culpables sobre Berta y otra Otra actividad que van a hacer no van a permitir ni a realizar que las empresas hidroeléctricas, apoyadas por el presidente Hernández, exploten más las aguas del río Hualcane. Eso pasa en México y Honduras, tras la muerte del asesinato, ¿va? que ya se aclarará. Vamos a Francia, ahora el Ministerio de las Relaciones Exteriores de Francia pidió reformar la crisis migratoria. El canciller afirmó que se cumplirá con el compromiso nacional de acoger a más de 30.000 refugiados, pero agregó que hay que ayudar y proteger la necesidad que está pidiendo Grecia en los centros de registro. Así que en Francia, ¿cómo andas? Aftershow lo voy a subir en vivo. Qué tal. A mi gran Un gran querido amigo que va a gustar. Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a hablar sobre San Juan, en la provincia de Argentina, que la contaminación de la minería en la zona baja de la cuenca es cada vez más grande. El uso de químicos y de agroquímicos está impactando a la cuenca del río. Esta información la notó el periódico ha llegado al pueblo y cada vez es más grande y más vigoroso el monitoreo que la vigilancia acá está eh perdónenme erróneamente porque ellos tienen todos los controles y todos los la data, pero los desechos y de la roca tóxica siguen cayendo en la microcuenca. Esto era lo que decía el pueblo desesperado. En el río está fallando mucho y más la la vigilancia y la contaminación, esto era lo que nos decía. El periódico local y lo que es el periódico Telesur Estas son las noticias de base fuente Telesur.net A mí el periódico mucho Telesur me gusta, así que pasamos esa información Cañerías va a seguir con el under, tenemos las olas Le mandamos un saludo a, nuevamente a Tommy Palomé, que no está presente Un gran saludo al loco Hoy en la mesa no está presente el Tommy A Luciano Berra, nuestro querido amigo Lucho Borrás Y a Agustín Bueno y toda la banda de La Mansión Ahora vamos con otro temita y seguimos, dale más El Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. tío de cañería le manda un saludo al periodista Germán Nielsen que nos pasa la información. Estamos en vivo con After Chavón. Son las 19:22 en Bahía Blanca. Nos puedes escuchar online fmdelacalle.or eh, en todo el mundo. Saludos. Estamos sonando en alguna repetidora histórica, comunitaria que no está escuchando online. El Fabián dice que sí. También se pueden bajar la aplicación de FM de la Calle para escucharnos online. Ahí está. Bueno, vamos con lo que dio la La fecha de fútbol argentino se juega el Superclásico este domingo, en un partido flojo, River Boca empataron 0 a 0. El equipo de Gallardo mostró algo de superioridad de la mano de Sebastián Driussi en la mitad del primer tiempo. Luego el partido cayó en una meseta y el clásico terminó 0 a 0. Guillermo Barros Schelotto, el nuevo técnico, con poco trabajo. Ya veremos cómo estructura al Ceni y dice que tiene que mejorar un poco. Le mando un saludo a nuestro querido amigo W, hincha de Boca. Pasamos a los resultados, Quilmes de Olimpo 1 a 1. Argentinos perdió 1 eh, a 5. Una derrota del Alcón, de Alcón de Varela viene pisando fuerte. Viene ganando por Bolivia siempre. Arsenal le ganó 1 a 0 a Vélez. Y Lanús hizo 3 a Nulls. Eso fue en viernes. Ya en sábado, Huracán, ganó 1 a 0 a Estudiantes. Con un gol de Guanchope Ávila. Guanchope Ávila parece el, el Benzema de, de Parque Patricio. No para hacer goles. Rafaela cayó de local 2 a 1 con San Martín y San Juan. Y Gimnasia igualó un partido aburrido 0 a 0 con San Lorenzo de Almagro. Belgrano le hizo 3 a Sarmiento y Independiente volvió la victoria al equipo de Llanega 4 a 1 a Colón. El domingo, bueno, ya lo he dicho, River 0, -0 Boca 0, en un clásico aburrido, Central ya le puso goles el domingo, 2 a 2. Al Doselib empató 1 a 1 con el Gasolero con Temperley. Y eh, le ganamos el primer Z al equipo de de mi querido amigo Molina 6 a 3 Racing Unión con hizo 2 Milito. Isidora López también se anotó Villar descontó para Altatengue. No Irisón gol y Roger Martínez el colombiano. Vamos a la academia todavía, tenemos que ganar en la copa, ¿eh? Esta semana hay Libertadores, el martes juega Sporting Cristal Huracán eh por el grupo 4, por el grupo 2. También el miércoles Rosario Central contra River de Uruguay, miércoles también Gremio San Lorenzo y ya en jueves juega River contra San Pablo, buen partido River San Pablo, cancha de River y Bolívar Boca. El equipo boliviano de local, partido bastante duro por Libertadores tiene Boca. Eso va a ser el jueves por el grupo 3. Pasamos un poquito por lo que se Europa en el deporte, la Premier League, el Leicester sigue ganando, el Leicester tiene un goleador argelino, no sé lo que es, Max, hace goles de todos lados. Hoy enganchó un gol tremendísimo. 25 años, ya está hablando en toda Europa que seguramente va a emigrar a un a un equipo grande, porque el Leicester es algo histórico, que esté primero con 60 unidades, el Tottenham que es el segundo tiene 55 y después sigue Arsenal con 52. Barcelona sigue comandando de la mano de Lionel Messi en la Liga Española. Atlético de Madrid está con 64 puntos segundos, está bastante lejos ya. En la Liga Italiana, esa es la Liga que me gusta a mí. Juventus de la mano de Vivala. El Córdoba que se fue muy jovencito, solamente tenía 17 años cuando emigró y ahora la está rompiendo la Juventus. El Napoli lo sigue con 62 en el equipo de Higuaín. Que está haciendo goles, pero el presidente de Napoli lo sigue, lo sigue bardeando. Como se dice, lo sigue bardeando. Es algo tremendo lo que el basa al pipa en su club y en la liga alemana el Bayern Munich tiene 63 y el Dortmund lo sigue con 58. Ya un poquito más cerca. Vamos a la liga local del fútbol de Bahía, que se juega la Copa Ingeniero White. Comercial le ganó 2-1 al Huracán, goles de Muñoz y Novoa para Comercial, Donadio para Huracán y el torneo federal se jugó Deportivo Madrid 3, Villamitre 1. Cayó Villamitre, tiro federal, Alvarado de Mar del Plata igualó en 0-0. Y por el torneo federal B, Bella Vista 1, Kimberly de Mar del Plata 1, Santa Marina 5 y América 4. Perdón, Santa María no, San Sirena. Y el torneo federal C, Huracán 1, Estudiantes de la Barriga 0. Eso fue la información del bloque deportivo. Me parece que llegaron los chicos de Casa del Pueblo para charlar un ratito con nosotros. Seguimos en Cañerías, primer programa. música de cañerías Hasta las 21. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz para cambiar el aire. Espacio publicitario. Todas las mujeres Niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunicate con el Defensor del Pueblo, gratuitamente, al 0800-222-5262 o entrá a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Che, ¿quién tiene la panadería esta noche a ver una banda? Bueno, dale, vamos con esa Te cambio Martín Fierro para el libro de los Covielsa Eh, vamos con esa Che, esta noche hay torneo de segunda, juega estrella ¿Qué te parece? ¿Vamos a la cancha? Vamos con esa Ya termino el partido, no hay nada en la tele ¿Tenemos la radio? Hay que terminar el domingo arriba Vamos con esa Los domingos, a las 22. Igual bueno, dale, ¿eh? vamos con esa. Dale, vamos con esa. Empezá la semana con la cabeza andando. Eh, vamos con esa. Me cierra, vamos con esa. FM de la calle, 87.9 MHz. Vamos con esa. Vamos con esa. Vamos con bueno, bueno, esa. Vamos con esa. Los cuidás ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto Los podés perder en un instante Los chicos siempre atrás En sus sillas especiales Con cinturón de seguridad Esto es Es amor. Luchemos por la vida. Espacio publicitario. FM de la calle. 87.9 MHz. Para cambiar el radio música, música e cañería Seguimos con un temita de Cactus, Feel so good All right. Son cool. Ahí eh, seguimos en Cañerías en vivo en este lunes para saludar a Franco Verdi, ¿cómo andas Franco? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme. Uno de los chicos de la organización de Casa de Pueblo que felizmente el pasado sábado volvieron a abrir. Contame cómo fue esa fecha. Sí, muy contentos eh volvimos a abrir las actividades anuales de la Casa del Pueblo eh después de un par de meses de Conté de... después, 6 ¿De meses y, estuvo cerrada. Y más o menos en octubre, en octubre, sí, en octubre nos clausuraron que hicimos un festival en la Uni, en las escalinatas y y hasta la fecha estuvimos intentando o no, trabajando puertas adentro para poder abrirlo y lograrlo, pero o sea, cerrados. Sí, cerrados, intentando tener eh una relación con el municipio, eh buscando explicar. la parte legal. Exacto, hay una ordenanza de centros culturales eh donde hay un fondo de fomento eh para ayudar a espacios culturales para habilitar. Estuvimos tratando de explicarle la importancia de estos espacios culturales al municipio. No hubo buenos resultados, eh nos pasaron algunas cosas y y dijimos, bueno, vamos a decidir a, a abrir. Recuerdo a Nico charlando con nosotros el año pasado que nos decía lo difícil que es la lucha eh día a día con el tema legal y que te piden esto, que te piden lo otro, que sos un centro cultural, que sí. la gente lo necesita y ahora que ¿Cómo te vas cómo fue un poquito el día? ¿Cómo se cerró el sábado? Aquí lo arrancó. El sábado arrancamos a las 5 de la tarde eh con algunas actividades, una momia Una, una momia, una, una momia, una, una estatua. Ahí está. Una momia, pobre me matar. Una una estatua y y unos numeritos de de acrobacia con aros y un mimo. Con eso arrancábamos, con musiquita tranqui recibiendo a la gente y a las eh, hubo un numerito musical de de Caro eh, Torres, creo que es el, el apellido de de Sí, Caro Torres estuvo en del espacio eh, Patio Espiral. Patio Espiral. Nada, dándonos una mano grande también desde el principio y después tuvimos una presentación del libro El rumbo a eh, la izquierda en el Proyecto Nacional y Popular del ex diputado Jorge Rivas. Mira, que estuvo en la ciudad y estuvimos presentando su su libro que es el referente, digamos, de la Unidad Socialista para la Victoria, que funciona también en la Casa del Pueblo y después tocó Fran numerito de guitarra y y voz y cerró Hijos del Vinilo. Cerraron los a Hijos la, del eso Vinilo. Eso de las 9:30 a 10. Claro, fue todo más temprano acostumbrado a acostumbrado lo que era el año pasado o Sí, sí, lo acomodamos, eh, estamos con una lógica un poco distinta entendiendo algunas circunstancias y y acomodamos el horario también para no interferir a la vida de los vecinos. Totalmente. Y la gente a este horario más temprano se acostumbró bien, cómo estuvo la convocatoria, fue muy bueno, eh hubo una convocatoria que nosotros quedamos con la boca abierta, eh nos encantó, eh hubo mucha vibra dando vuelta y y hubo un recambio interesante después del libro, eh se fue la gente, digamos que asistió a a ver a Jorge y volvió mucha gente nueva y se sintió se sintió bien la gente por lo que comentó con el tema del horario y hasta la tarde siguiente el domingo pasaron un par a ver qué había, tipo 5 6 de perfecto, la tarde. Perfecto. Y o de sea las aceptaciones está. Se precisan mucho estos centros culturales aquí en la ciudad, una ciudad media oscura, media media distinta a lo que puede llegar a ser la Plata o Buenos Aires y que los centros vuelvan a emerger para mí es algo muy importante, yo a mí me que me gusta La la movida artística me encanta y la verdad que cada vez que puedo ir voy y que se cuando volvían a abrir, estoy muy muy contento. Me vas a contar cómo sigue todo en el año, los talleres que tenemos en casa de pueblo y vamos a seguir escuchando un poco de música ahora con Naster Chavón, vamos a hacer otra enderaita, dale nomás.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 a so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 All right. Volvemos a Cañares en vivo para seguir charlando con Franco de Casa de Pueblo. Eh, estamos tras la habilitación de la ordenanza. Contamos un poco cómo se van a manejar en este año con el tema legal. Bueno, eh entendemos algunas cuestiones que se nos plantean desde lo que es eh habilitación de espacios públicos, como cómo puede ser este tema del matafuego, el sistema eléctrico en condiciones las instalaciones. Claro, las instalaciones. Lo entendemos eh pero también planteamos la discusión de que no somos un privado, no somos un bar, no somos un boliche que podemos hacer una inversión que después la vamos a recuperar, sino que somos no quiero decir tampoco que sea cerca una ONG, pero pero somos sí, un es espacio un, que no no, no hace de arte. Claro, no hace plata. Se dedica a abrir las puertas para para para prestarle un espacio al artista donde expresarse. Eh entonces Estamos en la discusión de de que el Estado tiene que estar que esa ordenanza se abra nuevamente para ver hasta qué punto son sí, por por un lado la ordenanza eh, eh digamos está vigente y crea un fondo de fomento para para ese que se llama el espacio cultural independiente eh para ayudar a habilitar. El tema es que conforma una una comisión que es la encargada que tiene muchos miembros de defensa civil, de bomberos, etcétera, que le encargada de eh, pasar centro por centro, ir coordinando con los centros cómo pueden llegar a a las obras para habilitar y que es la que da el visto bueno para eh retirar fondos de ese fondo de fomento. El tema es que esa comisión recién se pudo juntar por primera vez, creo que fue la primera vez que se juntó cuando hicimos ruido con el tema de la clausura de la casa del pueblo en octubre, recién se juntó ahí la primera vez. Claro. y y desde la nueva gestión todavía no se juntó. Entonces no vemos tampoco una voluntad política de Claro, están esperando que haya otra vez ruido para volverse a juntar. Claro, tal cual de de apoyo a estos espacios y sí lo vemos, por ejemplo, con las corporaciones, como en unos días tenemos eh fiestas en la ciudad y el Instituto Cultural para eso sí está. Exacto. Entonces, un poco estamos planteando eh qué van a hacer con esa ordenanza y si le van a dar eh se si le van a dar el trabajo que le tienen que dar. Y por otro lado, también entre los centros culturales estamos discutiendo hasta dónde esa ordenanza nos ayuda o nos perjudica, claro. porque de pronto un espacio cultural independiente no es solamente lo que dice esa ordenanza, hay otros espacios que tienen todo el derecho de funcionar. Eso es tremendo porque... como lo que hablamos recién fuera del aire sobre por ejemplo un ejemplo de espacio cultural la nave. Bueno, un me... un espacio nuevo, un espacio enorme, un espacio lindo, pero cuántas cosas le piden para habilitarlo con todas las reglas que ellos. Y un espacio necesario, te, más, te que necesario más que necesario, más que necesario, tantos que hay en Bahía que lo que es el lander, patio mismo, hamaca, por lo menos real 4 o 5 que son espacios tremendos que la gente los precisa, ¿no? Bueno, eh, en eso eh por ejemplo vemos que en la nave en esta ordenanza le costaría muchísimo adecuarse. Y la infra, la las obras de infraestructura que necesitaría eh son tremendas. Que el Estado no tiene que dejar de de estar eh apoyando eso. El otro caso también es el peladero, por ejemplo, que por capacidad ya se pasa. Exacto. Pero también es un centro cultural, no deja de ser, no es un bar, totalmente, exactamente. Son las 19:47, seguimos en vivo en Cañerías, vamos a hacer otra entradita, otra entradita más. Ahora vamos a seguir desglosando la música de Astur Chagón. Tenemos subespacio que falta, tenemos el Lander y tenemos todo hasta la 21 estamos marche Fabián. Great big hand for the Judge Billi Cobanba. Eh volvemos en Cañerías de lunes, para si charlar un poco con Franco. Eh qué se va a venir, qué talleres hay? Bueno, la casita durante la semana está en movimiento con hay talleres de canto a cargo de Antogon. Eh se o oh, mañana empieza taller de teatro eh de Víctor Mancilla. Hay otro taller de teatro de Javi Klein. Hay un taller eh que está lindo de stop motion, creo que lo estoy pronunciando es? bien. ¿Qué es stop motion? Es eh videoclips, capaz que lo estoy explicando mal, pero videoclips a través de fotos. Viste a través de capturas, muchas mirá? capturas, capaz que para hacer un minuto necesitas 300.000 capturas. Pero son claro, mil es capturas, como, es como los Los cuadernitos que vienen con claro, la que me dice que sí va bien. Eh, eso que con plastilina, se puede llegar a usar. Ese eh, quién lo eh, da ese. el taller ese? Ahora no me acuerdo el nombre de, de son dos chicas que lo dan. Después eh hay otro de arte consciente que es eh a través de una simbología mística y los significados de los formatos, los colores, etcétera, expresarlo en pinturas. Interesantes, eh, ¿eh? Ese está bueno. Va a haber uno que creemos que va a estar muy lindo que de zancos a cargo de Lucas. Tiene que tener los zancos, me imagino. No, fábrica fábrica de zancos eh y, y pues aprender. Claro, eh, van a armar los zancos y van a armar el personaje. Muy que bueno de los zancos. Eh va a haber uno de bata eh, a cargo de Nicoces y eh se me está yendo uno que es de introducción a la música, va a ser de tres semanitas. Toda esa info la pueden encontrar en el Facebook de, de Casa del Pueblo. De Casa del Pueblo. Casa del Pueblo. Y tiene como foto el, el loguito de la casa. Perfecto. Va a estar bastante interesante este año en Casa del Pueblo y sí. ojalá que esté interesante en todos los centros culturales que se siga expandiendo. Es lo que, nada, lo que esperamos, que nos, por supuesto, que no, no, no tenemos una mentalidad de ser el único, nos encanta que... que esto que que muchos nos han manifestado que bueno, vamos a abrir a que nos clausuren 1000 veces y vamos a abrir millones. Eh y en esa hay muchos espacios, hamaca, la nave, esa es la energía patio, que se precisa para viral, cambiar algo. Seguro, todos todos juntos porque hay eh hay artistas para todos los espacios. Este aprovecho también a a decirte algo que vamos a hacer el miércoles, miércoles 9, eh una conmemoración a la mujer obrera. Eh, el mujer, estar, el mañana, mañana, mañana el es el día de la, la mujer el miércoles mañana, el día de la mujer y nosotros un poco para salirnos de la agenda cargada que que va a haber el el martes 8, lo hacemos el miércoles de las 16 eh con los chicos del voluntariado de Juventud y Memoria. Chicos y chicas van a estar eh dando un debate y a las 7:30 vamos a estar leyendo la obra Las Sobreras. Mira qué eh, bueno, ¿eh? eso el miércoles. Y después el viernes tenemos a Belito dúo, canciones bajo la parra, en el paticito de la casa, entrada a la gorra, no va a haber entrada. Y el el 18 va a venir Adrián Berra, que las entradas están a la venta en la casa de 10 a 12 y de 4 a 8. Eso va a ser el 18? El 18, sábado 18 de marzo. De marzo. Adrián Ber. Perfecto, se ven las semanas lindas de la casa, ¿eh? Muy lindas. Sí, sí, ya la agenda y se van a poder fijar ahí en el Facebook que la agenda ya está armada para lo que es marzo y abril ya gastamos. Qué bien. Y está Me bueno aseguramos. esto del Día de la Mujer que lo hagan un miércoles, ¿no? Por ahí todos lo hacen el mismo día y Sí, tal cual, no queríamos nada Por... para que no se pierdan tampoco, porque nosotros también queremos asistir. A, Perfecto, exactamente. A todos. Le mandas un saludo a Manu que no pudo venir y que estaba ahí en la reunión. Reina. Sí, una reunión del conservatorio, así que bueno. Ahí está, bueno, Franco Y ahora te agradecemos mucho a Cañería, se puso muy contento cuando la casa abrió y estamos, este también es un espacio para difundir todo lo que es el arte de la ciudad, así que te agradecemos mucho. Y saludos a Manu, que no pudo venir, pero ya lo tendremos en vivo. Vamos a seguir con el bloque After Chabón que se viene ahora a las a las 8 nomás. Se viene Cristian de Humanidades de la gente del MAC también, así que se viene Cañerías lindo. Vamos con un temita, Franquito, muchas gracias, ¿eh? Dances they here in a Goa Oh yeah What you find now is the circumstance It yeah. is. you know that the stars up above are raining on love little girl don't you know that that blank in it you now the sun can sun burn you but not his bad is those oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. want you what you find out the circumstances then you then you then you then you música Uy, de cañería FM de la calle FM de la calle 87.9 MHz FM de la calle para cambiar el aire Espacio publicitario Ventana sobre la utopía El programa de la economía social y solidaria en Bahía Blanca. Ventana sobre la utopía. Un espacio para crear, producir, contar. Ventana sobre la utopía. Todos los miércoles de 19 a 20 en FM de la Calle 87.9. Adivina, adivinador. Aparejo con respaldo, por lo general con 4 patas y en el que solo cabe una persona.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 Con la conducción de Marcela Weiser. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es de PAPA. Treinta mi minutos PAPA. para conocer distintos puntos de vista sobre nuestra realidad. El día de hoy es Diana Lari. España hoy, la obvia, licenciada Marta. Pero el día de hoy es Julio Ruiz. Entrevistas, opinión. El vereador nacional, Jaime Linares. Estoy con Raúl Ayudes. Por FM de la calle. 87.9 MHz. De PAPA. No somos tan distintos e igual. ¿Cuál es el sonido que más extrañas? Hay sonidos que están en peligro de extinción. Banda de sonidos. Banda de sonido. Banda de sonidos. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Los martes a las 20. Banda de sonidos por de la calle 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañerías. Hasta las 21. Arrancando, naciendo la segunda hora de este 1921 que tenemos en este año Tenemos a After Chabón ¿Cómo anda Max? ¿Todo bien? Hola Frank Chu Bueno, este año tenemos el segmento After Chabón Que consiste, bueno, vamos a hablar básicamente de algunos discos Que se yo, del arte de tapa, de sus integrantes, del momento, de, de los temas ¿Qué trajo Zelda, para hoy? Hoy vamos a hablar de un discazo de Jimi Hendrix El disco se llama Band of Gypsies Este disco fue grabado en víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre del 69. Del 69. El 69, un año intenso. 69, <risa> bastante psicodelia por aquello, por aquella época, de ¿no? Claro que sí, el mejor momento, uno de los mejores momentos del rock, según mi humilde entender. Bueno, en ese momento, eh Jimi Hendrix ya no estaba más con su banda que era de Jimi Hendrix Experience. ¿Cuándo estuvo con esa banda, Jimi? No sé en tiempo, pero sacaron 3 discos se un si no me olvido en ese momento tienen diferencias con el bajista, Jimmy Hendrix, entonces deciden eh separarse. En ese momento eh quien era el, el representante? Ya Hendrix estaba Sí, sí, sí, ya tenía una banda, tres discos, o sea, ya está bastante consagrado y en un momento muy intenso de su carrera. Eh bueno, tienen diferencias, se separan. En ese momento Jimmy llama a su amigo Billy Cox, bajista tremendo, según tengo entendido eran amigos en el Servicio Militar. Mirá vos, de ahí mirá la crén. lata que acaba de tirar el amigo del Servicio Militar sí, y sí. terminaba haciéndolo de algo de rock. De ahí empezaron sus primeras bandas, ahí los primeros tocadas y bueno, después siguieron sus caminos y bueno, por momentos se unieron, lo cual era tremendo. Así que bueno, si querés vamos a escuchar. Vamos a ir desglosando disco. este disco que está presentando After Chabón y ahí seguimos charlando. en Cañerías desglosando este Band of Gypsy de Hendrix, eh, querido After Chabón estábamos hablando sobre lo que sería un Power Trio, ¿no? ¿Cómo se llama sí. el batero? Eh, bueno, como te decía, eh, Jimmy en ese momento se llama a Billy Cox como bajista que era su amigo y también se llama a Woody Miles, tremendo baterista, que había compartido algunas sesiones con él en el disco Electric Ladyland de Jimmy. Eh, ahí como que viene una química ahí, y... claro, tal cual, se forma un Power Trio que hay que mencionarlo, es el primer Power Trio afroamericano. Y otro dato particular es que este disco es el último que, o sea, que sale bajo la supervisión de Jimi Hendrix, o sea, después de este disco no sale otro, no Jimi Hendrix no saca otro disco después. Es diferencias diferencia Pero bueno, este es el último disco que sale bajo la supervisión de Hendrix y editado por él, o sea, él estaba ahí. Y en en esa época también de primer afro como dijiste primer El primer trío El eh, Power Trio afroamericano. Afro en esa sí. época en Estados Unidos estaba bastante separado lo que era, o sea, un gran problema ya de raza, ¿no? Y Más sí, nada... sí, tal cual, pero bueno, eh en el tema de la música, o sea, en su principio era como Como que rompió toda la barrera tal cual. Sí, sí, sí, sí, sí, o sea, mostrando la música de, hecha por la gente negra, o sea, claramente con su influencia, pero no tuvieron o sea, un, un no tuvieron reputación alguna intenso. para para poder frenarlo. O sea, este Power Trio que vamos a seguir escuchando el otro, Temita. Y se viene Lander y se viene Cristian de Humanidades, está pleno Cañerías, Marche Fabián. Seguimos en Cañerías en vivo con nuestro chavón, ¿cómo se llama este temita que pasaba? Este temita se llama Changes, eh que es de Buddy Miles, en realidad el baterista. O sea, en este disco eh particularmente hay dos temas que son de Buddy Miles y que fueron incluidos, o sea, en forma de disculpa por parte Mirá. de Jimi Hendrix porque o sea, una vez que se editó este disco, eh el manager de Jimmy Hendrix eh lo echa a Buddy Miles eh o sea, en post de una de una Un choque dego de tal vez. Sí, no, en realidad quería volver a formar a formar de Jimmy Hendrix Experience. Ah, y o sea, pero mira, no se la bancó al Power Trio. En vez de seguir con Band of Sheepsis, quería volver a formar de Jimmy Hendrix Experience. Así que bueno, en forma de disculpa, Jimi Hendrix incluye dos temas de Wee Miles en el repertorio en el repertorio del disco. Tremenda esa data, eh, mira vos. Yo bancaba el Power Trio Afro y sí, con no Sí, la verdad un... que hubiese sí. sido Para mí imagínate dos o tres discos más. Un momento muy intenso del Three. Chavo, imagínate. 69 y es una pequeñe reseña vamos a hacer para Sí, bueno, terminar de glosar este disco. Como para terminar una opinión personal, eh lo veo como un tremendo discazo en el cual Jimi Hendrix ya estaba buscando o sea, nuevos sonidos, más tirando al funk, más tirando al blues, o sea, como que iba maquinando otra idea que bueno, después no pudo seguir con tragedia a la muerte, pero bueno, ya te digo, es un discazo donde se mostraban nuevas ideas, qué sé yo, y eh o sea, eran todos temas nuevos y Y también el choque social, ¿no? Que, que sí, generó... Sí, sí, ni, ni hablar, ni hablar que sí. Un power trio afro. O sea, ni hablar que sí. Así que bueno, en línea general es un gran disco con un Jimi Hendrix en un punto muy alto de su carrera. Te lo dijo After Chabón, salió del primer segmento. Max, muchas gracias, vamos a seguir otro teminta más. Y se viene Lander y se viene Christian hasta la 21. Oh, yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. But they do a thing called machine gun. <laughs> jerías Hasta las 21. Buy an flor, Holly Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790. Teléfono 155 008 662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155 098 473. Bahía en Flor, Polygrove Shop EcoBicis, especialistas en mountain bike BMX, descenso Venta de bicicletas, indumentaria Repuestos y accesorios Taller integral, EcoBicis Marcando la diferencia Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca Bahía Croce, Bahía Croce viento y cerrito. Vaya yeah, yeah, yeah. cross. Rompeto el límite. Creo que Ander. Wunder para los amigos, para los amigos. Y acá seguimos en cañerías. Eh antes le quería mandar un gran saludo a Alcáza y a Juanchi, mis dos compañeros de aventuras. Así que bueno, un gran saludo para ellos, y ahora Franchu, ¿con qué seguimos? Y ahora se si viene el Under, eh, Las Olas de Buenos Aires, un pod surf instrumental dedicado a nuestro querido amigo Tommy Palomé que no puede estar. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el acuerdo. Espacio publicitario. Para ver esas rectificaciones. Para ver esas rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nasteros. Cepillado de tapas de cilindros. Soldaduras de aluminio. Traversa Rectificaciones. Escribinos a Guillermo-traversa-yahoo.com.ar Traversa Rectificaciones. Don Bosco y Moreno. Teléfono 455-7652. 455-7652. Traversa Rectificaciones. Traversa rectificaciones. Ingeniería 2016. 2 horas de Psycho Revolución. 2 horas de Psycho Revolución. Todos los lunes de 19 a 21. Por FM de la calle. Música e ingeniería. De la calle. Denunciar, Denunciar la, la violencia, violencia institucional, institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entrá a www.d DefensorBlargaA.org.ar de Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Espacio publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. El aire es 3 o'clock...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 ¡Rompé tus límites! Bahía en Flor, Joligrow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790.com. Teléfono 155-008-662. Y en la sucursal del Centro, Alcina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Polygrow Shop. This morning Oh yeah Wow Now when I was a young boy At the age of 5 My mother said I'm gonna be The girl is main alone But now I'm a main We passed 21 You got to believe me woman I have lots of fun I'm a main I spelled him No B No B Oh Oh child Why Yeah That mean manish boy mean. I'm a man yeah. I'm a man I'm a natural bone lovers man I'm a man I'm a man I'm a rolling stone I'm a man yeah. I'm a hoochie-coochie man Oh uh, yeah Oh uh, yeah Settin' on the outside Just me and my mate Y'all know I made the moon, honey Come up two hours late What's that I mean? Hey! I'll spell him I'm a white, mean, manish boy I'm a man yeah. I'm a natural-born lover's lady I'm a man yeah. I'm a rolling stone I'm a man yeah. I'm a hoochie-coochie man Johnny, I'm a man, I'm a man Johnny Johnny, I'm on my main, I'm on my main job is I'm on my main Yeah, I'm on my main job here. La shoot You know I never miss Yeah, wanna make love for my What? You know she can't resist. You diving. <laughs> Believe it, go down. Yeah, got it. Need to Kansas too. I'm real bad I was like, cousin, you know, I talk about that looks on the concrete move, you know. That's right? it. The mansion. Woah. Mm -hmm. Yeah. Woah. You know I'm the nasty boy, man. Yeah, rolling stone. Yeah, you hear. The mansion. Yeah, you hear. Got it. Yeah, I wave peace 21. All right then. Better leave me honey. I'm going to have lots of fun now. Sitting on the outside, sitting on the outside. All right, darling. Yeah. Just me and my mates. You know I can make the mood come up, honey. You know, six hours late, I still M-H-R-E. Estamos ya en la última parte de Cañerías. Eh íbamos a estar charlando con Claudio Karlovic y Cristian de la gente del Museo de Arte Contemporáneo que nos avisaron que no podían venir, eh íbamos a estar charlando con ellos estos últimos minutos del programa. Así que ya se está yendo Música de Cañerías de lunes. Hoy debutamos con varios segmentos, tuvimos las noticias de Germán Nielsen, tuvimos el segmento After Chavón, que con la cómo terminó el programa, cómo termina el programa After. Muy bien, muy bien, un gran comienzo del nuevo ciclo. Así que esperemos seguir a pleno con los nuevos segmentos y siempre con la mejor música. Ahí está. Fabian Zapata tuvo las operaciones. Le mando un saludo a Tommy Palome, que pasa a la última información. El Under Las Olas va a estar el sábado 19 de marzo en el ciclo La Ceremonia en Club 5, junto a Perro Diablo y Señor Tomate. Eso es en Capital. Ha sido todo. Lo dejamos con las tres seguidas. Será hasta el lunes que viene. Chau. The love of one man cannot match the greed of 10 and the more you try to satisfy the more you have to spend for the team consists of multitudes divided and diverse.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 Eco Bicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios. Taller integral. Eco Bicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Cross, Bahía Cross. Zarviento y cerrito. Bahía Cross. Rompeto el límite.